Eh, bueno, muy buenas tardes para vos, para la audiencia. Sí, realmente contento. En, en el mes de octubre empezamos a trabajar este en el tema de la afiliación con el personal de dirección de, de Ferrazur y bueno hemos tenido una buena acogida con la gente. Tenemos unos 60 afiliados en la zona de Herli en kilo 5, en en la zona de Bahía Blanca y, fundamentalmente, acá en la Barrilla. Todo el personal que no está comprendido dentro de los gremios de la Unión Ferroviaria y la fraternidad. Este, uh -huh. Ahí está, fundamentalmente, está el personal, todo el personal excepto los gerentes de la empresa, evidentemente. Claro, claro, claro, porque los gerentes no, no, no tienen gremios. Sí, sí, sí. Bien, y estas negociaciones que han llevado adelante con, con la empresa han dado su fruto, ¿verdad? Sí, eh, empezamos este, eh, una estrategia y, bueno... Eh, Por suerte hemos logrado este, tener un, un incremento de un 7% que había quedado postergado en el aumento que se le ha dado a todo el personal eh, en el mes de septiembre. Bueno, nosotros lo pudimos lograr en el mes de noviembre recién, este, en base a la tratativa que hicimos. Este, también este, pudimos lograr que se nos pagara por única vez, por ahora, este, unos 500 pesos que serían el desfasaje que hubo entre el aumento de septiembre y noviembre, o diciembre mejor dicho, y faltaría una cuota más de 500 pesos, que es la negociación que estamos realizando ahora. Ajá, todas toda esta, estas cuestiones, digamos, eh, eh, el personal que no estaba afiliado se lo, se lo perdía por simplemente el hecho de, de no estar agremiado, ¿verdad?, y que el gremio no tenga una representación aquí... Eh, sí, en principio era, era eso, no, no teníamos gremio, no teníamos hacía la parte de personal de dirección, desde que eh, se hizo la eh, concesión de los ferrocarriles, eh, todo el personal que quedó de, de convenios, este, bueno, eh, no tenía ningún tipo de representación sindical. En eso, eh, nosotros hemos, hace 17 años que estábamos eh, teniendo... En principio teníamos eh, mejor sueldo, pero después con el correr del tiempo todos los avatares económicos que ha tenido la Argentina, bueno, nosotros fuimos perdiendo terreno y los gremios este, fueron ganándolo claro. Entonces no, nosotros tuvimos que llegar a esta situación de agremiarnos y empezar este, una carrera sindical nuevamente acá en La con todo el personal que eh, estaba excluido de pandemia. Eh, Julio, ¿hay algún proyecto... Sí o de, de, de, podría llamarse, de, de integración con el resto de los gremios que, que componen el, el personal de la, de la empresa como para empezar a trabajar juntos? Eh, eh, ahora no lo hemos planteado, pero eh, hemos tenido charlas sí, con, eh, con los compañeros de los otros gremios, sí, eh, charlas sí, tenemos charlas personales, todavía no hemos hecho charlas institucionales, eh, pero sí, creo que a, a ese camino estamos apuntando. Bien, perfecto, Julio. Bueno, eh, tiene el micrófono de, de Radio La Barría dispuesto para, para llevar un saludo a, a, a todos sus, sus defendidos para, para este 2010 que se viene y también si quiere adelantar alguno de, de los proyectos que tengan para el próximo año. Bueno, decía muchas gracias, un saludo para toda la gente, para todos, porque para todos los asalariados del país, este, estoy escuchando también que los compañeros de ahí de eh, municipales están nutriéndose con los profesionales del hospital y bueno, creo que lo hable, que así lo hagan eh, la lucha es, es dura para todos y bueno, esperemos un mejor año eh, la situación está media complicada para todos y esperemos que hoy, por hoy empecemos a mejorar todos eh, no nos tenemos que olvidar de ser solidarios eh, todos tenemos que mirar siempre un poquito para el costado Ver que hay alguien por ahí está en peores condiciones que nosotros y bueno tenemos que tratar de ayudar. Ya, muchas gracias, este, un feliz año para todos, bueno, un abrazo y bueno, para cuando lo necesiten, estoy disponible. Julio, muchísimas gracias por, por su tiempo y, y por habernos dado unos minutitos en este, en este 31. Feliz 2010, ¿eh? Que lo arranque mejor sí. de lo que lo termina. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, en, vos me habías preguntado si teníamos alguna otra expectativa, Sí, sí. Estamos haciendo algún otro tipo de planteo para ver eh, si este, podemos llegar a lo que se nos paga un viático local, eh, los otros gremios también lo, lo tienen, y la antigüedad que es la que nos, nos está faltando, que no nos han pagado. Supuestamente porque estamos fuera de convenio, eh, no, no nos entraba la antigüedad. Ah, ¿no tienen no, antigüedad ustedes? No, no, en, en ese tema, no, no, no, no la antigüedad no, no es reconocida uh -huh. no ha sido reconocida y en la generalidad de los casos y en todos los gremios está reconocida en el nuestro no eh, todos los que estábamos incluidos fuera del convenio no no, no, no ha sido reconocida Ah, pelear por eso entonces julio y sí estamos en eso estamos en eso porque este, para lo único que es reconocida la antigüedad es para las vacaciones porque inclusive se ha perdido también este en el correr de estos años la carga ferroviaria no Este, no se llega este, a, a un puesto de mayor jerarquía por concurso, sino hay otro tipo de, de métodos que, que no compartimos.